s a i r a buen día. Mauro de Radio Kermeste saluda. ¿Cómo andás? Hola Mauro, ¿cómo estás? Bien.、Eh, ¿Nos escuchas bien? Sí. Sí, ahí lo escucho bien. ¿Usted? e s Bien, todo bien. Bueno, eh, contanos eh, novedades de todo el, el recorrido que han hecho con Ámbar y por supuesto ustedes como familia acompañando、eh, todo este proceso. Eh, bien. Eh, nos fuimos n o s oro, t s bueno, como ya saben, en noviembre. Y regresamos a Argentina acá ayer a la, a la, sobre el mediodía, casi entre las 11 por ahí hemos llegado. Bien, bien, y se vinieron con buenas noticias.、Eh, sí, sí, la última noticia que tuvimos fue la de la biopsia que se realizó el día 14 de marzo.、Eh, que bueno, que ahí donde ellos iban a ver el resultado que salía era que cuando comenzaba a funcionar el trasplante. Eso es lo que ellos ven estimativo、eh, cuando hacen la biopsia. Bien, por Entonces, eso es que dio positivo ese, ese resultado. Sí, es un resultado positivo porque en la biopsia se vio que en el cortecito que ellos hicieron en el mismo lugar donde se hizo la cirugía,、eh, ellos sacaron un, un pedacito como del tejido que ellos colocaron, o sea, del timo, y de ahí ellos lo evaluaron. Eh, pero él ya tiene c o l o c a d a unas dos piernitas. Pero bueno, el corte solamente se lo hacían en una. y ahí ellos vieron que、eh, va a ser l a r g a la, el proceso ahora de ámbar. Pero que bueno, que se estima que entre 9 a 12 meses comenzaría a, a funcionar. Bien,、eh, para explicarle a, a la audiencia, si es que se puede, en, en pocas palabras o en palabras sencillas,、eh, ¿cómo fue la, la intervención quirúrgica que.? Que tuvo que soportar Ámbar en todo este, en todo este proceso. Que, digamos, ¿Qué le hicieron los médicos、eh, allá en Londres para que hoy ustedes puedan tener este resultado positivo? Este, que por supuesto que va a tener un tiempo, pero que es algo alentador para ustedes. Sí,、eh, bueno, allá lo que ellos hacían era hacer el trasplante de Timo, que ellos lo. Se realizan las piernitas. Muchos por ahí me preguntan que piensan que se hacía por el tórax porque el último está ubicado en el tórax. Claro. Pero no, por el tema de los vasos sanguíneos y toda la, la recuperación que tiene es por las piernitas.、En、las dos gambitas ya t i e n e un corte、eh, en cada una de las piernas y ahí es donde se colocó tejido en cada una de las piernas. Claro. Entonces, eso es como, o sea, va a empezar a funcionar, pero es súper lento como el sistema inmunitario. O sea, cuando arranque, va a arrancar muy levemente. Eh, pero bueno, que se estimaría que a cada nueve meses o doce meses, pero bueno, por ahora hay que tener, seguir teniendo súper cuidado con ella y cuidarla, que no, no se contagie de nada y lo que más se pueda. Claro,、eh, te iba a preguntar justamente eso: eh, eh, ¿qué cuidados te requiere esta, este tipo de intervención quirúrgica? Sí, Ámbar, los, los cuidados que tienes e más que nada como si fuera un aislamiento por el tema de, de contagios. Eh, de que no haya ninguna persona enferma cerca. Por ejemplo, ahora hace un ratito llegamos d e l hospital, ahora tenemos que volver a ir. Cada vez que entra, entramos a un hospital, le usa a ella su barbijo, nosotros también.、Eh, por ahí en el aire libre, cuando andamos afuera o salimos a caminar, bueno, como para llevarla a dar una vuelta o algo, se lo sacamos. No le hacemos que, que esté con barbijo porque estamos al aire libre, pero en lugares cerrados, donde hay gente, donde sí o sí tenemos que entrar y sabemos que hay gente y no, sabemos, no las conocemos, obviamente cuidarla. Eh, por las dudas que no se contagie nada, y bueno, y, y es como si volvieran a ser de vuelta prácticamente. Entonces, súper lento y, y los mayores cuidados que más se p u e d a n es lo que, lo que aconsejan los médicos. Claro, y, y todo esto, todo este postoperatorio, ¿dónde se hace? ¿En Buenos Aires? Y esto sí, se hace acá en Buenos Aires.、Eh, ahora le sacaron laboratorio de vuelta. Ahora, cuando c u a nos d n o vuelvan a ver, a h o r a a las 10, nos ven en el italiano. Y ahora, la, cuando salgamos de ahí, nos ven de vuelta en el Gutiérrez. De ahí, ellos nos sabrán decir,、eh, nos sabrán decir cómo va a seguir todo, qué es lo que ellos tienen pensado hacer. Claro.、Eh, y ustedes、eh, se mantienen allá.、Eh, eh, ¿Tienen pensado cuándo vuelven a la Pampa o todavía no? Y calculamos, creemos que ahora, cuando hablemos, nos van a orientar más o menos para saber decir y tener una idea también nosotros, porque. Como decimos nosotros,、eh, o sea, viste que ahora hay por ahí muchos calores. Nosotros tenemos toda ropa de invierno que trajimos de allá.、Claro. También, bueno, el papá de, de Ámbar también hace, nueve, bueno, ahora en abril va a ser 10 meses que él se retiró del trabajo, que le permitieron estar、eh, con Ámbar por su tratamiento oncológico y después se sumó también al viaje, así que él también tiene que volver a su trabajo. Entonces, como que también tenemos muchas、eh, preguntas y dudas de saber cómo ellos piensan en manejar esto. Claro, sí, sobre todo porque en algún momento después que pase todo esto quieren volver a tener una vida normal, ¿no? Sí, tal cual, tal cual, es que sabemos que lo normal, lo normal no va a ser, so, por ¿no? No, c l n t o no, Hasta que nosotros no tengamos la tranquilidad de que eso ha empezado a funcionar y que de a poco va a empezar a, a ella a tener más. más、eh, Más libertad con el sentido de también de hospital o por ahí, de, también medicación, porque Ámbar está súper、eh, medicada todo el día, entonces también ellos van a empezar a reducir y sacar medicación cuando esto empiece a, a funcionar. Claro, y, entonces, y, ella, y ella puede, este, los, por lo menos en algunos momentos del día,、eh, puede jugar, puede caminar, puede correr, o también eso también tiene que tener un cuidado. No, Ámbar, á, Ámbar no se queda quieta <risa> nunca. Anda corriendo, salta, se sube a todos lados. Siempre tenemos que tener cuatro ojos igual con ella porque se descuida un ratito y está arriba de una silla parada, o sea, haciendo algo que ella no, no toma dimensión de que por ahí se puede caer y esas cosas. Pero no,、claro. cuidados, no nos dijeron ninguno, que ella tiene que andar normal.、Eh, la piernita donde se hizo de vuelta el corte de la biopsia está súper bien cicatrizando, así que no tiene ningún problema. Claro, y、la、el ánimo, corre, el ánimo de ella, como ustedes la ven bien, la ven. Este... Feliz. Sí, sí, está siempre es muy i n t e r a c t i v a anda para todos lados, siempre pintándose los labios, las uñas, <ríe> súper coqueta. Claro. Pero el médico también, eso también fue otra tranquilidad de que nos dejó volver también a Argentina porque él、eh, la vive súper bien, no, nunca o n estuvo decaída, nunca estuvo、eh, mal, así como para, para preocuparse de él, así que él se quedó súper tranquilo y decir que, que estaba apta para venir y bueno, y también. Nos dijo que estaba apta para recibir el tratamiento eh, eh, acá en Buenos Aires, ambulatorio, no estando internada. Claro, no, no deberían volver a Londres, ¿no? ¿O sí? No, no, por el momento no, porque la biopsia ya se hizo. Bien. Eso l es lo que les gustaría que nos dijeron cuando hablaron con nosotros, que a ellos les gustaría que una vez por año de acá se mandara una muestra, pero bueno, el médico capaz que no sabe la, la, la cantidad de horas que nosotros tenemos por él en avión.、Claro. Entonces. No, eh, nos dijeron e s imposible porque en 48 horas tiene que estar la muestra y no, es imposible eso por la cantidad、eh, de lo, lo lejos que estamos y la cantidad de horas que son en avión. Entonces, es imposible que llegue una muestra una vez por año. Así que dijo que se van a confiar en los resultados que sacan de Acá a Buenos Aires. Y bueno, y, y obviamente de acá ponele r a tres meses, quiere de vuelta saber cómo van los laboratorios y quiere ir teniendo seguimiento con los médicos que ellos l e informen. Claro. ¿Y, ¿Y cómo hicieron todo este tiempo para vivir en Londres?、Eh, o sea, ¿cómo fue eso? ¿Cómo fue ese proceso? Sí, la verdad es que fue tranquilo, fue tranquilo y súper lindo, porque fuimos siempre muy acompañados. Allá está el consulado argentino que, que nos acompañó desde que llamó al aeropuerto hasta que nos fuimos en todo momento. Cuando nos buscaron, ahora de vuelta nos cargaron todas las varijas, nos acompañaron.、Eh, también cuando estábamos internados nos iban a ver, r Por ahí llevan algún regalito, algún p r e s e n t a d o para Ámbar. O algo para nosotros, como que siempre muy atentos. Entonces, la verdad que nos sentimos súper acompañados y, y nos dio, como, como ya nos habíamos encariñado, nos costó un poquito también volvernos.、Claro. Ya nos habíamos adaptado al frío más que nada, sabíamos que acá estaba caluroso. Claro, totalmente. Y del, del primer proceso que ustedes comenzaron a pedir un poco ayuda para, para la operación y todo lo que pasó, que llegó la ayuda del gobierno provincial, a hoy,、eh, ¿qué, ¿podés hacer algún análisis de todo lo que les ha pasado como familia? Sí, la verdad es que por ahí, cuando tenemos por ahí momento, de decir que. Que es increíble todo lo que hemos pasado, porque cuando estábamos allá también, como yo le decía, increíble d ó n d e estamos, como que todavía no, no caemos en, en todos los cambios que hemos hecho. El año pasado, estar tantos meses también acá en Buenos Aires, de ahí que saliera rápido lo d el viaje, estar allá, como que tampoco tuvimos ese tiempo de estar tranquilos y relajados y analizar todo lo que estuvimos pasando.、Claro. Pero la verdad, que, que súper agradecidos, porque como decimos, el papá de a m a r dice, no sé si fuimos bendecidos, no sé qué palabra usar de decir que. Que el caso de Ámbar lo escucharon, de que, de que la ayudaron, y que la verdad que eso va a ser algo que, que no, va, no vamos a dejar nunca agradecer, porque Ámbar lo necesita obviamente para vivir, porque ella, como dicen los médicos, es algo increíble que ella haya llegado con dos meses acá al hospital y con la enfermedad que ella tiene,、eh, q una enfermedad que corre riesgo de vida, que hasta ellos se asombran de todo lo que haya pasado y ella, antes de recibir el trasplante, haya llegado con. Con esta edad que ella tiene y llegar al trasplante. Eso ya es algo bueno, que también es agradecerle a Ámbar de, de todo lo que ha soportado y el aguante que ella tiene, su c o r p i t o la fuerza que le ha puesto a todo. Y, y la verdad que, nada,、no, todavía no hemos tenido ese tiempo de, de relajar y de, de ver todo lo que hemos pasado, pero, pero bueno, ya, ya vendrá ese tiempo de relajación. Ahora solamente agradecer y. Y a toda, toda la gente también que están escribiendo, porque tengo lleno de mensajes preguntando cómo está Ámbar, c u a n d o volvemos a la Pampa, es la pregunta que tenemos en cantidad. Ajá, bien.、Eh, y también este, pueden pensar q u en e algún momento ya instalarse, comenzar con la escolaridad de Ámbar, digamos, todo eso también pasa por la cabeza de ustedes. No, la verdad que eso no es algo que tengo por ahora e s mente, porque es como decimos, también tenemos miedo, también, bueno, de. de... Lo, ma lo mayor miedo que es el tema de la escuela. Jardín y escuela es para ella s es un, un lugar donde está lleno de. de Viste que van muchos nene de claro, todos lados, siempre van, se enferman, van a la escuela o el jardín y se contagian de algo. O por ahí, no sé, una varicela, una gastroenteritis, algún resfriado, neumonía. Entonces, como que esas cosas. Yo que ella prefiero quedarme con ella, dedicarme enfocarme a ella. Obviamente que yo no tengo un trabajo en blanco, no tengo algo fijo.、Eh, Entonces, mi, mi idea es: bueno, cuando se pueda, tendré y retomaré yo mi vida, pero bueno, por el momento, el tiempo que tenga que ser, las cosas que yo le tenga que enseñar o que den de un j a r d í n si las tengo que hacer, las haré yo, pero bueno,、eh, me quedo mucho más tranquila así, porque hasta que no estemos 100% seguros los médicos, nosotros y todo, de, de poder a ella, adaptarla a todo lo que va a tener que empezar después a, a vivir con, con vínculos de mucha gente,、eh, también va, es miedo para nosotros. Totalmente. Estamos hablando con j a i r a Rivero, que es la mamá de Ámbar Suárez, la niña pampeana que pasó por todo un proceso de trasplante de Timo, que volvió a la Argentina, todavía no llegaron a la Pampa, pero están todavía con todo este, este proceso, continúa por por lo menos nueve o diez meses más en la, en la ciudad de Buenos Aires.、Eh, si alguien está escuchando en este momento y querés decirle algo a algunos amigos, a algunos familiares, a la sociedad en general, Eh, tenés el micrófono abierto, s a i r a Bien. Bueno, no, a toda la gente en sí, en g e También no es tanto por ahí.、Eh, por ahí uno dice la familia que está pendiente, pero tenemos mucha gente. Gente que no es familia y que se ha hecho familia con el caso de Ámbar, que no le han soltado la mano nunca a ellos. La verdad que agradecerles y agradecer por, por pedir por Ámbar, porque cuando nosotros teníamos miedo, cuando nosotros. Eh, nos e s f e r á b a m o s a que pidan por Ámbar, a que todo salga bien, a que t i r e n vividas positivas, que, que sepan que todo eso llega. Por más que estábamos a distancia,、eh, por ahí hay algunos que no creen o, o que por ahí no, piensan que pidiendo no, no se logra. Y sí, yo creo que esto fue todo un, un trabajo en equipo, porque hubo un equipo terrible atrás de, de Ámbar y, bueno, y de toda la gente que, que siempre estuvo pendiente. A ustedes también, que siempre mandando un mensajito preguntando cómo está, para dar novedades. Y a todos, solamente agradecer. Y bueno, ojalá pronto tengamos la oportunidad de llegar y, y que la puedan ver, Ámbar, cómo está, porque la verdad que ahora fuimos un ratito a l hospital y ya estaban、eh, súper sorprendidos de lo grande que está, la cantidad de pelo, cómo se ve, cómo, cómo se ve, ya cambiada. Y bueno, y a cuando volvamos, que desde mayo no, no nos ven, también va. Van a ver distinta. Bueno, te agradecemos mucho, te mandamos un abrazo y también saludos para, para toda tu familia. Un beso a Ámbar y bueno, que venga todo lo mejor en este, en este tiempo y por supuesto que、eh, los esperamos por acá por la, por la provincia de La Pampa. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Mauro. Un abrazo grande. y a i r a Rivero es la mamá de Ámbar Suárez, la niña pampeana que pasó por un trasplante de TIM.